Hola, buen día, gracias por el espacio. Aquí estamos y seguimos en lucha. Una lucha que no se termina cambia el contexto,、no. da un poco de respiro a la pandemia, pero los reclamos continúan. Sí, desde que a s u m e s t a g e s t i ó n l a verdad que es una situación tras otra, que no da descanso, y también es esto, ¿no? Que tenemos que abocarnos también a las situaciones que acompañamos, a poder intervenir correctamente. Y muchas veces el foco se va en esto, en despidos, en situaciones injustas que se dan en el marco de nuestro trabajo, la precarización laboral. Son realmente muchas situaciones que estamos evidenciando y que realmente queremos que se terminen. Contanos ahora, particularmente, cuáles son las, esas t últimas situaciones que volvieron a movilizar a la Asamblea. Principalmente es el despido de, de compañera s e l e n que es una compañera que trabajaba en i n h o g a r Y que en el mes de marzo, el 31 de marzo, la citaron en una entrevista para informarle que se quedaba sin trabajo, bajo el argumento de que se encontraba desganada. Esta compañera trabajó las horas que correspondían, con compromiso, con responsabilidad. No hay ningún argumento para que sea despedida.、Mm -hmm. Incluso hace tres meses atrás ella pidió un pase y tampoco se lo dieron. Esta es una de tantas situaciones que venimos atravesando, principalmente desde nuestra subsecretaría, que es Mariana,、eh, Mariana Araoz,、eh, que nos violenta, que hay persecución laboral, hay despidos, pero también hay, por ejemplo, pases arbitrarios.、Mm. No te habilitan un pase cuando vos pedís, pero sí después, cuando ellas quieren, te, te envían a otra área sin consentimiento. Ahora, decías,、eh, con esta gestión no tienen respiro y están siempre con este tipo de demandas.、Eh, una gestión que se presenta a sí misma como el gobierno de las organizaciones. Sí, sí, se presentan de esa forma, pero la verdad que deja mucho que desear. No acompañan los derechos de las y los trabajadores, no hay canales de diálogo con e s t a subsecretaria. Tratamos todo el tiempo de tener esto, un espacio de diálogo respetuoso, y no, exist no existen esas instancias. Hasta el momento no tuvimos reunión tampoco con nuestro secretario nuevo, así que estamos en esta, medio de esto, siguiendo, luchando, problematizando cosas, pero sin respuesta alguna. Claro. ¿La situación de Ayelén hoy cuál es? La situación es la misma que hace dos semanas, incluso ayer. Teníamos una reunión acordada entre el sindicato y las autoridades municipales y fue cancelada una hora antes. Así que estamos sin respuesta. Nosotras lo que pedimos es la reincorporación de la compañera y al área que ella desee,、mm. porque no tiene el interés de volver al área de niñez. Está pidiendo que sea reubicada en algún otro espacio.、Claro. No, no quiere volver porque decía recién: hay situaciones de persecución laboral. ¿Qué tipo de situaciones se van dando? s e d a n persecuciones laborales,、eh, se dan eh, eh, esto, despidos arbitrarios, tampoco nos pagan las horas que corresponden. Hay compañeros que están haciendo más horas de las que tienen su contrato. Hay compañeros monotributistas que pueden pasar a planta municipal y no se los dan. Son diferentes las situaciones que, por un lado, t i e n e que ver con los ferrariar. Con nuestras intervenciones, pero también el clima es muy tenso、mm. en ese lugar.、Mm. Hay situaciones de violencia. ¿Qué dicen desde el sindicato? Decías que hubo intervención en el sindicato y una, una propuesta de reunión que fue levantada, imagino por el municipio, una hora antes. No, fue levantada por el mismo sindicato, por la verde de ATE. La verdad que todavía no tenemos el argumento de por qué lo, lo levantaron. Así que estamos medio en esa, ¿no? Luchando entre nosotros. Hay algunas compañeras que en este momento somos delegadas del sindicato ATE, pero de la lista multicolor, que es una lista opositora.、Uh -huh. Y esto, como tratando de construir desde abajo, con los compañeros,、eh, teniendo espacios de discusión y sobre todo eso, ¿no? poder、eh, estar unidos frente a estas situaciones, porque la verdad que también atenta muchísimo. Hay compañeros que tienen miedo y que por eso también nos organizan. El pasado 12 de abril hicieron una primera asamblea donde reclamaban la reincorporación. ¿Cuáles son los, los próximos pasos que tienen analizado de esta asamblea? Y seguramente volver a juntarnos para ver cómo seguir. Queremos y tenemos la necesidad de tener esta reunión con las autoridades para poder hablar sobre el despido a s e l e n y también para poder charlar sobre las otras situaciones que venimos atravesando. Sí.、Mm. Bien, quedamos n o e l i aquí a en l a r a d i o atentos a lo que vaya resolviendo la Asamblea y poder ir comunicando. Ojalá próximamente,、eh, decía, imagino que fue el municipio que levantó la reunión.、Eh, más preocupante, justamente, que quien tiene que defenderlas haya levantado sin consultarlas, por lo menos, n o al respecto de esta instancia de diálogo. Más cuando peligra el puesto de trabajo, la, la, la garantía de, de los derechos elementales de una trabajadora,、eh, hace ya dos semanas, decías, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, quedamos sí, la verdad que es terrible, pero bueno, esto, vamos a seguir luchando en nuestros espacios y obviamente agradecemos la difusión que están dando, porque eso también es una pata fundamental, que se pueda difundir y que puedan conocer la situación que estamos pasando.、Uh -huh. Quedamos atentos acá y ante cualquier novedad nos ponemos en contacto. Gracias, hasta luego. Un abrazo grande.